blindada, señor Intendente de Olavarría, demás autoridades civiles, de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Eclesiástica y Educativos, invitados especiales, lanceros y zapadores. Mientras escribía estas líneas, me preguntaba cómo fue posible llevar adelante una gestión tan extensa de cuatro años, única en la historia del elemento, alcanzando tantos objetivos de instrucción, de mantenimiento y de apoyo a la comunidad, teniendo que cumplimentar prácticamente las mismas órdenes que un regimiento, pero con menos gente y con un mayor a cargo evolucionado teniente coronel recién en el último año de gestión. Que además estos objetivos se alcanzaron sin ningún tipo de accidentes, tanto de personal como de material. Y no olvidemos que al ser de ingenieros, todas las actividades operacionales tienen su riesgo, como sea el armado de puentes, el manejo con explosivos o la navegación en cursos de agua. Que además tuvimos equipos viales trabajando a diario en Olavarría, realizando movimientos de escombros, unos 7.000 viajes de camiones volcador en tres años y también sin accidentes. Bueno... Esto pudo lograrse gracias al apoyo y comprensión del Comandante de Brigada, quien dio claros objetivos, asignó los recursos, buscó la solución a nuestros problemas, nos dio gran libertad de acción y ante cualquier novedad, incluso seria, mostró la mayor serenidad. Mi recuerdo y gratitud a mis anteriores Comandantes, el General de División Lux, el General de Brigada Piazza y el Comandante Mayor Venezuela. Esto pudo lograrse también gracias al Segundo Comandante y a su Estado Mayor, que comprendiendo el cúmulo de actividades y la realidad de las unidades, toleraron en este escuadrón errores y nos enseñaron a solucionarlos. Un agradecimiento especial a mi compañero de promoción y amigo, el Teniente Valdez Sáncero, quien además de eso, con su humor, me alegró aquellos días cuando venían mal barajados. Esto pudo lograrse también gracias al apoyo y entendimiento del Jefe de Guarnición, y a todos los lanceros con quienes compartimos gratos momentos de instrucción y camaradería. También esto pudo lograrse gracias al Gobierno Municipal. Cada gestión que hizo en la Municipalidad experimenté eficiencia, transparencia y corrección en todo trámite. Mi agradecimiento especial al señor Intendente por sus permanentes muestras de afecto y por haber confiado en este grupo humano. Además, este cuartel tiene el mejor de los recuerdos de su padre, quien nos visitaba seguido para compartir el guisado de la bandera. Por él y por usted, el apellido de Cerverri tendrá siempre un lugar de privilegio. No quiero dejar de mencionar otras entidades y organismos locales. A los anteriores presidentes del Consejo Deliberante, al Dr Alem, al Dr Cominotto, y ahora la flamante presidenta, doctora Celagoski en quienes he observado las mismas virtudes antes mencionadas. A la Asociación Cultural San Martíniana, con quienes, siendo miembro honorario, compartí interesantes reuniones mensuales y que han enriquecido mis conocimientos sobre el prócer. También esto pudo lograrse gracias a la ciudad de Balabarría en su conjunto que tanto a mí como a mi gente nos hicieron sentir cómodos e importantes. Como lo expresé en Radio Navarría este lunes pasado, encuentro muchos parecidos entre esta comunidad y en las ciudades de Alemania en donde viví un año. Ese profundo respeto por el prójimo, donde el que más tiene no hace ostentaciones y el que menos tiene se siente más contenido y como parte del equilibrio social.